Buenos días.、Eh, bueno, el hecho de llegar a este momento significa que hay todo un gran trabajo desde el año pasado en lo que es, digamos, llevar adelante una nueva planificación en el sentido de las calles del barrio Don Bosco. Eso lo que significa es que el nuevo ordenamiento es un trabajo producto de los vecinos, de diferentes instituciones e、eh, la c i u d a ...y El consejo deliberante y bueno, nosotros el ejecutivo, no el hecho de cristalizar en este momento todos estos cambios、eh, significa, digamos,、eh, toda una cuestión, un desafío, digamos, porque creemos que, que es lo, lo conveniente por ahí para, para el barrio,、eh, donde bueno,、eh, antes las calles eran todas de doble sentido o en su mayoría, y hoy por hoy, digamos. Únicamente quedan de doble sentido aquellas que son troncales, cosas que permitan ingreso y salida bastante rápida del barrio, y después del resto, digamos, llevar digamos, todas calles unidireccionales. Se han contemplado、eh, el funcionamiento de tanto escuelas,、eh, diferentes instituciones, y digamos, dentro i g a m o s d del barrio Don e Bosco también está el barrio Amel, conocido como Barrio Amel, así que igual también. Llevar a, a esta altura justamente con esto significó la construcción entre todos, ¿no? Porque, bueno, las juntas vecinales fueron activas en cuanto a、eh, justamente ellos disponer de su espacio, en cuanto a la apreciación de los mismos. Hemos tenido, la verdad,、eh, una resultante muy, muy linda. ¿Por qué la construcción entre todos los espacios? Así que hoy por hoy estamos llevando adelante la colocación de los carteles. Arrancamos en las zonas más conflictivas, como es Calle Misiones Salesiana, entre Bulevar o d i Tessengó y Bachina,、eh, de la cual, digamos, va a quedar esa, esa única cuadra de una sala a mano, que es de oeste a este.、Eh, así que hay que estar atento ahí, porque bueno, antes se permitía la doble circulación, hoy por hoy no.、Eh, y bueno, el resto del barrio. Eh, conforme a un planito que tenemos, que se lo podemos ofrecer para que justamente puedan avanzar sobre eso, este, estamos en plena ejecución de, de, de todo esto. Y una vez que finalicemos el barrio Don Bosco, vamos a avanzar con barrio Don Sati.